Buen día, Pali, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo en orden. Bueno, Poli, eh, a ver, eh, ¿por qué perdieron la provincia? Eh, porque la mayoría de los pampeanos no, no votó, es, es así. Eh, no, sin duda no hemos llegado con, con nuestra propuesta a la mayoría, si ¿Sí? bien ha sido la mejor elección de la oposición para cargos ejecutivos desde la vuelta de la democracia... ¿Sí? Creo que nos faltó un poco, que, que lógicamente el aparato estatal eh, les ha servido de, de, de, de, de ventaja en toda esta situación, pero la realidad es que nos han ganado con, con el voto de popular y, y con una elección transparente hasta el momento, ¿no es cierto? Así que no podemos decir nada, nada respecto del resultado. Claro. Y eh, le faltó poquito. Eh, eh, comparando bueno, con otras elecciones eh, claro. ¿Dónde crees que, que, que faltó? Y La realidad es que nos faltó Nos faltó poquito Pero faltó mucho, ¿no es cierto? Porque son varias las localidades Donde han habido un gran corte de boleta Y, y, y bueno, y si hubiéramos sacado A lo mejor mil votos más En, en Santa Rosa, mil votos más En Pico, mil en, en Hacha En Castex, en Tuay estaríamos hoy festejando la provincia ah. Ese, ese es el análisis que, que, que han hecho Pasados eh, los días No el análisis, sino fue una elección Vos imaginaste que todos los medios de comunicación De la provincia, prácticamente el día jueves Estaban anunciando que perdíamos por más de 20 puntos eh, ¿Sí? eh, uh -huh. Prácticamente, a ver, quieras o no Hay gente que vota muchas veces ganador O se deja influenciar eh, Es un golpe anímico Nosotros en todo momento dijimos tres cosas, París Decíamos que estábamos prácticamente en un empate técnico porque teníamos los números, nos daba 3, 4 puntos abajo y fue el resultado de, de, que, que nosotros manifestábamos, no salía a ningún lado. Nosotros decíamos que íbamos a arrasar en el interior la pampa productiva, está muy mal, hay mucho malestar y fue lo que se dio, fíjate que pasamos a gobernar más de la mitad de las provincias. Hemos sido esto, lo podés ratificar porque son declaraciones que decíamos y te nombro algunas de las tantas localidades que ganamos ganamos eh, Alpachiri, ganamos Abramo, ganamos Macachín, ganamos Dobla, ganamos La Dela, ganamos 25 de mayo, ganamos quemu ganamos Ingeniero Luigi, ganamos Intendente Alvear, ganamos Ceballos, ganamos Dorila, ganamos La Humada, entre otra cantidad de, de localidades y solamente eh, lamentablemente perdimos dos, que son Anguil y Bernasconi, eh, con lo cual eh, el resultado de, de lo que manifestamos Estaba a la vista cuando dijimos que eh, eh, y, y parecía una utopía que Martín Mujica iba a, a lograr ganar en, en la localidad de Monacachín. Sí. Nadie lo podía creer, ¿no es cierto? Después de, de, de la hegemonía que ha tenido Jorge Cava en, en esa localidad. Bueno, hoy el triunfo cambió. Eh, sí esperábamos el triunfo en la ciudad de Santa Rosa, que no se dio. Eh, y bueno. ¿Y qué fue que pasó acá, en Santa Rosa? Y fue una elección muy pareja, realmente, entre Dinápolis y Torroba uh -huh. y, y bueno, lamentablemente no... no, no Porque, te, Francisco... digo, tenían, tenían buenos candidatos, digo, estabas vos, eh, estaba, bueno, Martín, que también es Santaroseño y bueno, y Francisco eh, <coughs> también. Sí, sí, sí, fue, lamentablemente la, nosotros, eh, se me, por lo menos eh, interiormente, estaba convencido que Francisco iba a ganar... El, La intendencia no se dio, uh -huh. eh, continuará Di Napoli al frente del Ejecutivo y bueno, habrá que seguir trabajando para, para cambiar. Nosotros no estamos eh, de acuerdo con el proyecto, o sea, hoy cómo se está gobernando la provincia. Tra tratamos de transmitírselo a la mayoría de los pampeanos. Estábamos en un contexto que realmente, a ver, hoy nuestra provincia está con el 43% de la población bajo la línea de la pobreza. Eh, estamos con más de 100 puntos de inflación. Eh, todas esas cuestiones eh, afectan. Creo que, que hubo un uh -huh. voto bronca que, que también lo, lo manifestamos, ¿no es cierto? Porque hoy hablar con cualquier trabajador eh, y vas a ver que ya a partir del día 15 hay que empezar a juntar las monedas para llegar a fin de mes. Eh, y bueno. No, no alcanzó, nosotros eh, no estamos de acuerdo por ahí con, con la manera de, de, de gestionar del de, de Ejecutivo, pero la mayoría de los pampeanos eh, ha elegido, nosotros queremos de nuestra provincia que nuestra provincia se modernice, que no sea tan burocrática, eh, que aquellos emprendedores, comerciantes, prestadores de servicios, productores, empresarios, que quieran eh, ir para adelante se sientan respaldados y, y, y que todo sea más ágil por el... Ejecutivo, uh -huh. pero bueno, eh, hoy, y Pali creo que tenemos más o menos la misma edad, eh, yo sí. tengo 46, sí, sí. Eh, yo llevo 40 años eh, viendo el, el mismo color político prácticamente de, de, de, del, del Partido Justicialista, uh -huh. habrá que seguir trabajando para ver otra manera de gobernar, y si es buena continuará, y si no es buena, eh, la gente premia y castiga. Con en este caso ha premiado la gestión de Alberto Fernández, ha premiado la gestión de Sergio Silioto y ha premiado la gestión de Lucía. Sí, M no sé si tanto la de Alberto Fernández, <ríe> me parece a mí que no, pero bueno, eh, eh, es eh, una pero, opinión mía. Pero vos fíjate que lo, lo anunciaron, dio, dio, vino la pampa y dijo acá están los... Eh, pero lo escondieron un muertos". poquito. También. Sí, lo, los sí. últimos días, no lo han sí. escondido. Eh, yo, bueno, le, ha sido eh, generoso Alberto Fernández con la provincia de La Pampa entregando un montón de obras, eso yo, también hay que decirlo. Pero eh. yo te digo algo, eh, mm. y, y vos conocés mucho de la historia de nuestra provincia, mm. ¿en qué ha sido generoso? ¿Vos te acordás los planes de vivienda de antes? 3.000, 5.000... Sí. Bueno, de... pero la gestión de, de Oscar Mario Jorge ha sido muy cuestionada porque se acercó mucho a Cristina eh, durante los dos periodos y la Pampa no recibió el nivel de obra pública que tiene ahora por ejemplo eh, Sí, yo realmente y cuando digo que creo que nuestra provincia está postergada es porque es la única provincia que no tiene un kilómetro de autopista o doble vía Sí, cual. Claro. Nuestra, nuestra mm. provincia no tiene en gran parte del territorio conectividad con todo lo que afecta a hoy la falta de conectividad, ¿no es cierto?, para trabajar, pero por sobre todas las cosas que creo que es más importante para educar, porque pasamos una pandemia y nuestros hijos se educaban a través de plataformas del Ministerio de Educación, lo cual al haber localidades y, y gran parte de, de nuestro territorio sin conectividad significa que lamentablemente muchos jóvenes, muchos chicos no pudieron formarse como corresponde. Eh, a, a su vez vemos que hablan de la excelencia del sistema de salud, yo no digo que en Santa Rosa no tenemos muy buen sistema de salud pública eh, y presta un, un servicio excepcional, pero te comento que hay muchísimas localidades de, de nuestra provincia que no tienen un médico, pero no localidades pequeñas, localidades importantes, ¿no es cierto?, eh, que vos salís a las rutas de nuestra provincia de noche principalmente y, y te llama la atención cómo ves las sirenas de las ambulancias trasladando de una localidad hacia Santa Rosa, hacia Pico, a los centros de salud. Y lo peor de todo es que a veces hay una sola ambulancia. Entonces, si están trasladando a una persona que está por tener familia y en el mismo momento sufre un infarto un vecino, un accidente o lo que sea, tienen que esperar a que hagan cientos de kilómetros venir acá pegar la vuelta y volver a venir cuando en salud el tiempo es fundamental bueno creo que hay muchas falencias creo que cuando se habla de obras públicas si yo te digo enumérame qué obras públicas han hecho la provincia de la Pampa qué obra te recién me decías para resaltar yo realmente de, de, de esta última gestión no la, no la encuentro eh, que haya una obra emblemática no es cierto como fue en otras épocas eh, pero bueno Han ganado en buena ley, la mayoría de los pampeanos acompaña eh, este proyecto eh, y uno tiene que reconocerlo. Claro. Eh, eh, Poli, el, el tema del escrutinio y el recuento de votos eh, para diputados y diputadas, eh, porque ahí estaban peleando voto a voto un diputado más para ustedes. Eh, sí, ¿cómo, ¿Cómo está Ayer eso? recuperamos, por ejemplo, el juzgado de paz de 25 de mayo, que lo habíamos perdido, en una urna aparecieron 20 votos más, lo cual ha llevado a que estemos recuperando el juzgado de paz eh, también se han recuperado algunos votos en un caso puntual en una mesa de santa rosa 60 votos tenemos mm. otros datos de otras mesas que todavía el escrutinio, el escrutinio eh, definitivo lleva tiempo porque es cotejar voto a voto claro. todavía falta falta no estamos cerca de, de poder recuperar el, de poder recuperarnos de tener el diputado 14 mm. pero no perdemos las expectativas sí eh, seguramente va a haber también algunos cambios en algún cuerpo colegiado, como pasó ayer en 25 de mayo, hay, hay alguna cuestión en la localidad de Renmo también, eh, en Espeluzzi que ayer se aclaró, eh, y bueno, algunas irregularidades que a ver, pasan muchas veces al momento de cargar los datos, o, o eh, las personas que están cargando, bueno, a lo mejor confunden un 0 con un 6, y... y Bueno, y lleva va que haya 60 votos claro. para un lado. ¿Cuándo crees otro. que va a estar listo el, el escrutinio? Y cuando termine sí. eso depende de la justicia y los mm. apoderados, que, ah. que hace dos días que están trabajando sí. con, ah. con eh, eso. Eh, Poli, te vuelvo al tema de, de, de por qué bueno, perdió la oposición acá en la provincia de La Pampa. Eh, ¿Crees que, que Maquera no haya agarrado la candidatura para ser intendente general Pico? ¿Influyó también un poco? Yo creo que, que eso ha afectado, ha trascendido en todos los medios nacionales, no sé si lo has leído, que, que, que han sacado esa noticia. Hoy con el diario del lunes uno puede analizar muchas cuestiones, la realidad mm. es que nosotros eh, trabajamos muchísimo, recorrimos toda la provincia, Martín Berongaray sin duda se, se consolida como, como el gran dirigente de nuestra provincia, hemos visto que como es la única provincia en la cual, juntos por el cambio, no gobierna que ha tenido un excelente resultado electoral, ¿no es cierto?, de las que van eh, este año teniendo procesos electorales, creo que fue un reconocimiento a, a que Martín ha sido un legislador que ha recorrido todas nuestras localidades, que conoce la problemática de, de cada uno de, de, de nuestros pueblos, y por sobre todas las cosas que es un, un dirigente que nunca se ha vendido contra los intereses de la provincia de La Pampa. No importa el gobierno político nacional, el color del gobierno político, que si ha habido algo eh, que lo ha caracterizado a Martínez, siempre uh -huh. votar a favor de los intereses de nuestra provincia. Uh -huh. Poli, ¿vas a ser el jefe de, de bloque? De... Eso, eso lo decidirán los, los, cuando estemos eh, en el bloque uh -huh. y haya votación. Eh, si te lo digo... te te estaría mintiendo. Bien, y, y, es y como toda elección. Claro, ¿cierto? sí, sí, más eh. vale. Eh, eh, Poli, ¿y, ¿Y van a conformar dos bloques separados con los diputados y diputadas del de PRO? Todavía no lo hemos hablado, si mm. me preguntás a mí, creo que tendríamos que conformar un interbloque como está a nivel nacional, eh, porque después cada uno tendrá su bloque con la identidad partidaria. Nosotros somos radicales, eh, vamos a seguir. De en el caso personal siempre hemos levantado la bandera del radicalismo, uh -huh. eh, pero integramos un frente electoral con actores de, de, de otros partidos y bueno, creo que la, la figura que tiene que haber es un interbloque y después cada uno mantener su, su identidad. Bien. Bueno, me entran algunas preguntas. Eh, eh, sí, eh, a ver, eh, ¿Tierno sigue siendo el límite? para Yo creo que hoy con, con el diario del lunes nosotros tuvimos un debate en su momento para uh -huh. la incorporación y creo que tendríamos que haber conformado un gran frente electoral que lo hablábamos como estrategia hubiera llevado a una polarización absoluta eh, y seguramente hoy el resultado en nuestra provincia sería otro ah mira, mira bueno eh, el análisis con el diario del lunes más vale con el diario estoy hablando sí, con el diario del sí, lunes sí, sí. Eh, y seguramente cuando uno hace la sumatoria, que eh, en política 2 más 2 no es 4 sí, tampoco, no, ¿eh? tampoco. Eh, eh, sí. también hay que aclarar eso, sí. eh, porque a lo mejor puede haber una un, o no una fuga de votos para un lado u otra, o sumar más, eh, mm. así que, pero hoy te digo creo que sí, que sí. lo que se da es un, una muy buena situación en la Cámara de Diputados, esto para los que no saben, hoy con el resultado eh, el, el día jueves 18 de mayo, 8 y 28, no es cierto, mm. eh, la conformación de la Cámara es 15 diputados del oficialismo, 13 juntos por el cambio y 2 de comunidad organizada, lo cual significa que no tienen la mayoría para, para sesionar y todo va a tener que quedarse en, en un marco de debate, si bien el oficialismo en un caso de empate va a tener la posibilidad de que desempate la la vicegobernadora, ¿no es cierto? Uh -huh, sí. eh, pero bueno, eh, empiezan a darse elementos que en nuestra legislatura no, no estábamos acostumbrados. Lamento profundamente que no sea 14-14, porque eso hubiera permitido eh, poder introducir las modificaciones a muchísimas leyes, poder eh, discutir, que lo, lo vamos a hacer, pero tener los números como para poder eh, plantearlo de otra manera, ¿no es cierto? Eh, eh, que creo que es la función justamente que tiene el, la Cámara de Diputados, que es la, los representantes del pueblo, que es debatir, aportar las ideas y las necesidades, y siempre es bueno que no haya una hegemonía. Eh, entonces, lamento profundamente que no tengamos el diputado 14. ¿Ya lo estás entregando? Eh, ¿Decís que no les va a alcanzar? Con... Al, a, a esta con hora, esta por hora. eso te dijeron, claro, sí. martes 18. Está bien. Sí, te... sí. Y, y faltan unos cuantos votos, Bien. faltan unos cuantos votos. Bien. Uno tiene que ser objetivo, así Bien. como nos ilusionamos al, al detectar varias mesas. Sí, sí. Eh, y al día de hoy hemos recuperado algunos votos, pero no nos alcanza, claro. y ya hemos pasado la ciudad de Santa Rosa, que, que, que es una de las principales aportantes. Mm. Sí queda una mesa muy grande, que creo que hay casi 200 votos a favor nuestro, que es en la localidad de Quemú, eh, que ahí bueno nos acercaríamos bastante, Bien. habrá que ver si hay alguna otra irregularidad, si se detecta otra. Bien, Poli, no sé si quedó algo. No, no, agradecerles a ustedes mm. eh, porque hemos terminado el proceso, a veces uno eh, puede estar a favor o no de cosas, podemos pensar distinto, pero nos han dado la posibilidad en todo momento de, de transmitir nuestras propuestas, que los oyentes decidan, algunos habrán optado por votarnos, otros no. Pero nosotros estamos convencidos de algo, y es que subimos el primer escalón para que en nuestra provincia haya un cambio, vamos a seguir trabajando en ese sentido, estamos abiertos a todos los comprovincianos que quieran aportar ideas y, y transmitirle que nuestra provincia se ha quedado en el tiempo. Que si miramos la foto de 40 años atrás, y lo digo como vecino de Santa Rosa, se hablaba que Santa Rosa y la ciudad de Mendoza eran las dos ciudades más limpias, más lindas de la, del país hoy nuestra ciudad, nuestra provincia, eh, se ha quedado en el tiempo. Creo que hay mucha burocracia, que hay mucha eh, obra mal, mal ejecutada, creo que se han priorizado obras como el Mega Estadio, eh, como el Parque Apícola, como, bueno, Creaderos de trucha, un montón de cuestiones que se han dilapidado recursos o el crédito a la empresa hasta Montenegro, entre otras, podemos numerar en toda la provincia obras en este sentido y creo que esos, esos recursos se tendrían que haber dirigido de otra manera. Así que, bueno, a seguir trabajando, agradecer a todos los que nos acompañaron, reconocer el triunfo de, del Partido Justicialista democráticamente y transparentemente, y bueno, Pali, quedo a tu disposición.